Numerosos estudios han vinculado la psicopatía a los asesinos en serie, dictadores, líderes sectarios los En definitiva, a gente con un inexistente grado de empatía que los convierte en lo que en psiquiatría se conoce como personas con trastorno de personalidad antisocial. Pero no todos los psicópatas se mantan y delinquen. En realidad, casi ninguno, aunque no hay cifras exactas, se calcula que apenas lo acaba por hacer un 1 o un 2% de psicópatas a lo máximo. De las manos ¿Dónde está el resto? Algunos gobiernan, otros están al frente de ejércitos invasores, otros lideran sectas y también grupos armados que causan el pánico. Y también los AICO con puestos de responsabilidad en empresas, otros están en redes sociales. Y también caminan algunos por las calles en The Wall Street, con un café en la mano camino de una oficina a la otra. O del gimnasio al rascacielos en el que trabajan y con un teléfono móvil en la mano después de operar en bolsa, comprar acciones, vender de títulos, comerciar con derivados o asesorar a instituciones que se dedican a la inversión o a fondos de riesgo. Y muchos de esos personajes los podemos ver por las calles de todas las capitales del mundo. este Diferentes cálculos estiman que en Nueva York podrían estar viviendo más de 200.000 psicópatas, lo que te aproximadamente a un mínimo del 2,5% de la población. Manejan tu dinero, tus ahorros, tu alquiler y tu hipoteca, claro respirar la voz. allí en Nueva York hay entre dos y tres veces más de individuos con trastorno de personalidad antisocial que en cualquier otra ciudad John Ronson periodista del diario británico The Guardian habló con especialistas de todo el mundo y la conclusión a la que ha llegado es que los psicópatas dirigen el planeta Ha descubierto que un elevado índice de líderes se cumplen con las premisas necesarias para considerar que son así y que no es que el poder les haya transformado, sino que el sistema de vida occidental ha premiado a los psicópatas. Para él, el mundo es como es porque lo lideran psicópatas y personas que, sin serlo, han asumido como correctos en los comportamientos de estos personajes porque conducen al éxito y al triunfo según los valores actuales. Estos sujetos no tienen una conducta antisocial por tal o cual motivo, sino porque está en su patrón permanente, inherente a sus rasgos de personalidad. La irresponsabilidad financiera está presente en el 79% de las personas que presentan trastornos antisociales y en uno de los ámbitos, después en de laboral y marital, es en el que más se manifiestan las características sociópatas. Los puede reconocer por su respuesta vaga ante nuestras preguntas, respuestas poco empáticas y sin compromiso contigo ante un problema que te invade. El trabajo efectuado por Inmaculada Jauregui Valenciaga de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en un fascinante ensayo titulado Psicopatía, Ideología y Sociedad demuestra de forma sólida que la forma de entender culturalmente el éxito y el triunfo ha hecho incrementar las conductas psicopáticas de los individuos. Por el científico Robert Harry agrupó las diferentes conductas de los psicópatas según el ámbito en el que se manifestaban. Dice que se han llegado a establecer tres tipos de personajes que pueden manifestar estas conductas. Los que delinquen, los que no lo hacen y los que llevan una vida normal. Esto es algo bastante... Estos últimos son los psicópatas integrados que sean aquellos que gracias al manejo de sus comportamientos han logrado poder político o empresarial. <risa> Para él, los psicópatas integrados son impersonales Lo hace ese pero cobardes, eh, no se exponen Son creídos, poco profundos, insensibles Además, eh, tienen un estilo de vida parasitaria Poco realismo en sus metas Son tendentes al aburrimiento Aunque dicen que hace mucho también se los muertos Una de las películas que aborda de forma extraordinaria el comportamiento de las personas con trastorno de personalidad antisociales, American Psycho, una auténtica obra de arte que presenta a Patrick Bateman. A reason, a enough, a Bateman es un corredor en de bolsa que vive en uno de los más lujosos rascacielos de Wall Street. Y que es, a su vez, un asesino sin piedad que comete crímenes brutales que pasan desapercibidos en merced a su inteligencia prodigiosa y a una feraldad que le permite borrar huellas. Patrick, guapo y elegante, vive en un mundo despreciable con culpa de personajes como él. Se trata de un mundo en el que los ricos de Manhattan aprecian más las marcas Compasión o enfermiza que son clasistas y racistas, adectos a sustancias estimulantes y que buscan el éxito y el dinero a costa de lo que sea. El narcisismo es una de las características más distintivas de este tipo de individuos. Se sienten superiores a los demás, excepcionalmente únicos, creen que deben ser tratados de manera especial, exageran sus logros y talentos, buscan admiración y adulación, ambicionan el éxito, son soberbios ante quienes se regulan furiosos ante quienes les critican seguros en de que se sienten envidiados han tomado como suyas las tendencias de la sociedad y son víctimas de los mensajes sociales me llamo Patrick Payton tengo 27 años me gusta cuidarme sigo una dieta equilibrada y una rutina rigurosa de ejercicios por las mañanas si tengo los ojos hinchados me pongo una bolsa de hielo mientras hago mis abdominales ya consigo hacer Después de quitarme el hielo, me aplico una loción limpiadora de poros. En la ducha utilizo un gel con espuma activada por agua. Luego un jabón corporal limpiador de poros de miel y almendra. Y para la caja, un gel exfoliante. facial de buena y la dejo 10 minutos mientras sigo con el resto de mi rutina. Siempre utilizo un after safe sin alcohol o con poco alcohol, porque el alcohol te seca la cara y te hace parecer mayor. Luego crema hidratante, emulsión antiarrugas para los ojos y al final otra crema hidratante dermoprotectora. Existe la idea de que un tal Patrick Bateman es una especie de abstracción, porque yo no existo de verdad sino solo como ente, como algo ilusorio. Y aunque pueda ocultarte mi mirada fría, si me das la mano notarás que mi carne roza la tuya, e incluso tal vez intuyas que es probable que tengamos estilos de vida parecidos. Esos seranteterminados sí, en momentos se sienten frustrados porque sus inmensas expectativas no se cumplen y se sienten entonces vacíos existencialmente respecto a ese narcisismo escribe Jauri Valenciaga recuerda que es un componente de la psicopatía y por sí solo un estado menor de la misma que extrapolado al conjunto de comportamientos sociales sería una de las características del mundo consumista y financiero así las cosas el mundo en el que vivimos se nutre de los comportamientos psicopáticos que nos hace triunfar Dice la estudiosa, hay que seducir a los consumidores y volverlos más superfluos. Es necesario que en esta época la sensación, la necesidad de llenar el vacío interior que nos invade se apela al narcisismo individual, según el cual cada individuo debe alcanzar la felicidad a través del consumismo. Según este criterio, el psicópata está lejos de ser un loco. el recuerdo el claro El narcisismo es capacidad para mentir y manipular, frialdad de ánimo y ausencia de remordimiento, decía el científico Edward Sutherland. Esos son los elementos básicos dice y señala para moverse en el mundo financiero. La Universidad de Carnillvelón encontró determinados rasgos cerebrales eh, medibles empíricamente que demostraban que la psicopatía funcional daba a los agentes de bolsa un resultado mucho mejor en sus cuentas que a quienes estaban sanos. Otra investigación similar se llevó a cabo en la Universidad de San Gallen en Suiza, que encontró que los cuadros clínicos entre los corredores de bolsa presentan a personas con problemas de impulsividad, falta de honestidad y ausencia de empatía a esta conclusión insistimos llegó esta investigación científica llegó también comparando los patrones de los 28 presos más peligrosos del país con otros tantos agentes financieros Aunque no se les puede considerar locos, dicen los responsables de este estudio, los agentes financieros se comportaron de manera más egoísta e impulsiva. Estaban más dispuestos a asumir riesgos, son más egocéntricos, hedonistas y competitivos y dedican energía a dañar a sus oponentes. Y todos los estudios señalan y recuerdan que Wall Street, allí son legales ciertas hormonas que los psicópatas tienen más presentes. Las venden como complemento al alimenticio. Son drogas legales allí, drogas como la testosterona. Pero esa ya es otra historia.